un cabrón, te jodes por ser tan mamón no Eres el cabrón, hijoputa El mamón y el pedo retas, hijoputa no Eres un mamón y un capullón Que le polla un pez muy cabrón ¿Qué pasa a basura! ¿Qué puedes esperar de un canabial